Sí, eso sí, de hecho es bastante más finito porque la discusión se da directamente hacia adentro del kirchnerismo, digamos, los profesores que, que están por fuera del kirchnerismo no están pudiendo acceder de ninguna manera a un cargo y la destitución de determinados docentes tuvo más que ver con una disputa hacia adentro del mismo kirchnerismo que hablar de, de nuevas voces. Es muy paradójico porque la Facultad de, de Periodismo, que se encarga de hablar tanto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual eh, y de la diversidad de voces, es siempre una sola voz. Uh -huh. Lara, ¿qué tal? Juliana te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, en relación a esto quería preguntarte si esto que se viene denunciando ahora, que si no me equivoco salió por una nota de Gabriel Levinas en, en el portal sí. plazademayo.com, ¿Es una novedad dentro de la facultad? ¿Es algo que viene sucediendo hace un tiempo? ¿Es algo que se agudizó en, en los últimos meses? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la historia, por lo menos, de, de lo que viene pasando? En realidad, desde principios del 2010, que se están vaciando de determinadas cátedras, lo que se hacía antes, por ahí era dentro de una, una única cátedra, sacar los profesores que, que por ahí eran menos obsecuentes o tenían críticas más finas, no solamente al modelo político del, del kirchnerismo de la facultad, sino hasta críticas académicas, se lo fue corriendo, se lo fue jubilando y se lo fue sacando. Eh, hoy por hoy se agudiza también porque la facultad reconoce con un, como un enemigo clave al grupo Clarín eh, y hace que hoy la discusión dentro de los estudiantes a veces se centre en, bueno, pero si la supuesta derecha del periodismo está criticando a la facultad, la facultad está haciendo algo bien. Hace o sea, una dicotomía por ahí un poco absurda y se deja por fuera toda esta discusión que tiene que ver con, con desplazar a los profesores, donde hay casos puntuales que, que es progresivo que saquen a determinados profesores, como era el caso de Torres, el titular de PI que se suponía que había vendido gente a la dictadura, pero otros casos donde la decisión fue otra y, y los modos de hacerla también, porque los concursos no son transparentes, muchísimas materias no, directamente no se concursan, sino que hay profesores que están hace 20 años en el mismo cargo eh, y determinadas cuestiones que hacen por ahí bastante más compleja la, la situación y que hoy por hoy se está dando a conocer en, en algunos medios. También porque, bueno, esto, por ejemplo, en el teórico de periodismo de investigación eh, veníamos de una cátedra que con todos los problemas que tenía, sin embargo planteaba que había que denunciar y estudiar y hacer investigaciones sobre, sobre el Estado y hoy por hoy nos están pidiendo directamente que no hagamos investigaciones sobre el Estado y tampoco sobre las empresas amigas. Entonces es un poco difícil de, de mantenerse en esa cátedra sin pelearse porque no hay opción de de laburar con cosas que, que realmente hay que investigar en periodismo de investigación, digamos. Entonces hay un discurso de, de profundización de un montón de cuestiones, pero a la hora de llevarlo a la práctica, cuando eh, hay, se evita pegarle al, al Estado y al gobierno diciendo que hay un cambio de época, que el Estado es más corrupto, y un montón de cuestiones que llegan ya a analizar eh, los contenidos académicos de las materias. Y con este discurso que están dando vuelta en relación a hacerle el juego a la derecha, ¿no? que aparece también en, en distintos ámbitos, bueno, acá también el hecho de, de criticar eh, muchas veces, bueno, en este caso a las autoridades de la Facultad de Periodismo pareciera que le hiciera el juego al Grupo Clarín. ¿Han podido insertar desde las agrupaciones estudiantiles la discusión al interior de las aulas? Sí, la discusión al interior de las aulas se, se está Se está dando hoy por hoy porque está muy alevoso esta dicotomía un poco absurda que se hace donde están, estamos quedando por fuera los medios alternativos, los medios comunitarios. Es una discusión entre el monopolio que fue y el que todavía... El que está empezando a ser, como que los estudiantes lo, lo notamos y las agrupaciones lo hemos podido debatir, pero también es real que más de la mitad de las agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Periodismo responden a diferentes vertientes del tejote del y del kirchnerismo, lo que hace que seamos una minoría de agrupaciones junto con muchos compañeros independientes llevando a cabo el debate en las aulas y en los pasillos. Bien, Respecto justo a esto del, del debate Uno que anda más o menos chusmeando ahí por, la, por las redes sociales esa cuestión En el debate aparecía mucho Dónde se publicaba la información En lugar de discutir lo que estaba publicado Esto en las aulas también se, se da de este modo Lara, vos notás que hay una cuestión De, de dónde se publica y por eso ya caduce De toda veracidad y, tiene, eh, y debe ser juzgado el medio Donde es publicado que la información que es publicada Sí, esto sucede todo el tiempo Y más aún que con Que quizá con Clarín pasa mucho con la nata, que más allá de las diferencias que uno pueda tener, a veces hay determinados hechos de corrupción y eso que eh, hay que discutirlo más allá del periodista que lo pu publica o si sirve a la Cámara Oculta, que es hoy por hoy la discusión que nos están dando en periodismo de investigación. Lo de la nata con... El caso Báez y Fariña no vale porque la Cámara Oculta no es un método moralmente correcto para el periodista, entonces eso es igual a que el Estado no, no le da dinero, digamos, como que... Un, hay una banalización muy grande en relación a eso y ya se desprestigia lo que se diga y se banaliza a otros periodistas que más, repito, más allá de las diferencias que nosotros podamos tener y que nos parezcan más o menos desagradables, hay una discusión de fondo que, que tiene que ver con lo que se está publicando, más allá de cómo se diga, y que como facultad no tenemos una discusión en relación a trabajadores de prensa versus patrones, digamos, que como hoy estaba escuchando que hablaban del paro, me parecía interesante. Importante señalar, porque si respondes, si escribes en un medio, es lo mismo que responder políticamente. Y nosotros llevamos mucho a las aulas el caso de Darío Aranda en página 12, que también es censurado cada vez que habla de la muerte de los movimientos campesinos y las comunidades originarias. El caso al que se evita se lo toma como un ejemplo aislado, como bueno, alguna vez puede pasar que suceda, y no como una decisión. ...política editorial del medio...